La cooperativa Las Canaletas representa muchísimo para el barrio No solamente cuenta con su centro de salud Sino que acá se desarrolla una enorme vocación por el deporte Funciona la escuelita de canotaje En la cual participan muchísimos chicos Y de los cuales eh, algunos han sido reconocidos inclusive mundialmente ...y también funciona la radio... ...signos vitales... ...que le dan muchísima identidad... ...al barrio... ...esta mañana nos desayunamos con una triste noticia... ...habían entrado a robar... ...tanto en el centro de salud... ...como... ...en los salones que se dispone para que funcione el FINES... ...como también en la escuelita de canotaje... ...hasta quisieron forzar... ...inclusive la propia puerta de la radio comunitaria... ...lamentamos muchísimo porque se han llevado un compresor, que es fundamental para la escuelita de canotaje, se han llevado las las estufas, las garrafas, que también son fundamentales para el funcionamiento de, del plan FINE, sobre todo ingresando en la etapa de bajas temperaturas. Han barrotado las ventanas, prácticamente las han destruido, así que llamamos a... A todos los oyentes de La Correntada y a toda la gente del barrio, inclusive al resto de los medios de comunicación, a que se solidaricen. Y sobre todo que estén un poco atentos, todos siempre sabemos que cuando se producen este tipo de cosas, luego se venden en el mercado negro. Así que les pedimos que nos aporten información si la tienen. Lo aumentamos muchísimo porque sentimos que todo lo que se hace desde este lugar es, es vital para el barrio. Eh, queremos tender una mano a todos y que todos nos puedan dar una mano a nosotros para reconstruir esto para poder, eh, so sobre todo para lo que son las cuestiones materiales que hacen el funcionamiento de tanto del plan fines como de la escuelita can de canotaje eh, con respecto al centro de salud el faltante es una computadora que también es fundamental para el desarrollo semanal que se hace la, la ...de atención médica que se hace acá en el barrio... ...así que cualquier tipo de información... ...está la radio a su disposición... ...y están todos los vecinos... ...muchos se han acercado esta mañana... ...para... ...entre todos poder darnos una mano... ...lamentamos tomar espacio de la radio en esta mañana... ...para contar este tipo de noticias, pero... ...estamos muy apenados, así que... ...los dejamos... Eh, ...con la música de La Correntada y a la espera de poder encontrar soluciones a esto.